El emprendimiento social cumple, en la actualidad, un papel muy importante para las sociedades, ya que aporta soluciones a problemas reales. Afortunadamente, muchas personas, compañías y organizaciones asumen este reto y se involucran. Esto significa un primer paso hacia un mundo mejor y más equitativo. La empresa social es un modelo de empresa innovador que pone los problemas sociales y medioambientales en el centro de su estrategia, de su gestión, Y, por supuesto, de su comunicación. Una cosa está clara y es que las empresas sociales están creando una relación empresa-cliente que trasciende al hecho de un mero intercambio de producto o servicio. Es muy fácil reconocer a una empresa social porque nunca pierde el foco de su objetivo, mejorar la vida de los demás. Y precisamente esto es lo que mueve a Sara García, CEO de la empresa Quiérete. Es una marca de alta cosmética natural que se creó en Gandía, que tiene proyección a nivel nacional y cuya propuesta de valores cuidamos de ti, de las personas y del planeta. Hola Sara, muchísimas gracias primero que nada por dedicarnos estos minutos. ¿Qué tal todo? Hola, buenos días. Primero muchas gracias por contar con, conmigo y, y con Quiérete. Para, para esta entrevista porque para nosotras es muy importante también dar a conocer nuestros valores y, y, nuestra, y nuestra marca. Así que os agradezco de todo corazón que, que hayáis contado con nosotras. Pues eh, mira, Sara, antes que nada, eh, ya que estás hablando de tu marca, de los valores, cuéntanos un poco cómo surge la idea de poner en marcha este proyecto empresarial. Bueno, pues para poder contar la idea tengo que contar un poco nuestra historia porque todo... Todo surge muy rápido y bueno nosotras bueno en primer lugar eh, yo vengo de una situación de violencia de género estuve durante siete años mi madre también estuvo durante 20 años dentro de una relación y cuando decido cortar yo en mi caso la relación voy me voy a otro país me voy fuera para empezar de cero y, y volver a ser feliz y a la vuelta yo terminado mis estudios de auxiliar de medicina estética para formarme sí. un poquito más en el, en el tema de, pues de la estética, de, lo, de la piel, ¿no? Conocer mucho mejor este campo, que me atraía mucho. Y ahí es sí. cuando nace la, la idea de, oye, ¿y por qué no empiezo mi sueño? Porque siempre ha sido uno de mis sueños, emprender. Y se vio truncado este sueño, pues, por las relaciones que había tenido. Ahí. Y se lo comento a mi madre. Nosotras siempre hemos sido fanáticas de la cosmética natural. Entonces, eh, mi madre me propone, vale, vamos a empezar con el serum, que es lo que más nos ha funcionado a nosotras, el serum de pestañas, y vamos a, a testear en amigas, en familiares, no y vemos que hay una aceptación súper buena, que a la gente le encantan los productos naturales, que, que les gusta ¿no? el, el cuidado con, con este tipo de productos, el cuidado de su piel, y decidimos pues irnos de viaje para poner un poco nuestras ideas en... Pues que fuera algo real, ¿no? La, las ideas sí. que teníamos. Entonces, esta idea de Quierete fue parte de mi madre. Ella dijo que cuando tú terminas una relación de este tipo, pues dejas de quererte por diversos motivos. Y, y que le parecía muy buena idea que la marca se llamara Quierete, ¿no? Ya no solo por esto, sino porque en general la sociedad se ha vuelto bastante exigente, las redes sociales... Y, y dijimos bueno pues por qué no crear una marca que te recuerde a, a diario quiérete y, y nace todo esto nace así nace pues con ese a otro. de hecho Sara eh, en vuestra página web en las redes sociales se habla del movimiento quiérete que es pues ahora que has explicado este estos inicios pues es toda una declaración de intenciones verdad sí o sea directamente. Nosotras cuando fundamos la, la marca, claro, nosotras quiero que quede claro que cuando tú estás en una relación eres víctima, cuando la, la superas eres superviviente. Nosotras como supervivientes decidimos ayudar a, a otras mujeres, no tener este proyecto social que era el no estás sola, eh, pues para poder darle visibilidad a nuestra historia, ser unos refer referentes positivos, ¿no? no no ser el típico referente de cuando salen en las noticias las mujeres que han asesinado a manos de sus parejas o exparejas, sino de decir, nosotras denunciamos, hemos conseguido salir adelante, mi madre se puso a estudiar con 48 años, se sacó su título, ahora está trabajando de esto y ella es la formuladora la que trabaja junto al laboratorio con, pues, con la creación de los productos. Entonces queríamos lanzar un mensaje positivo de decir que se puede salir y que se puede volver a, a empezar de cero. Entonces decidimos ponernos en contacto con, con la Fundación Ana Bella, que desde el principio nos abrió las puertas. Decidimos empezar colaborando con un euro de cada producto, pero al empezar a tener relación, eh, pues eso, la relación se ha ido, nos hemos hecho, hemos creado un vínculo muy bonito y ahora pues nos dedicamos a, a dar charlas por toda España junto a la Fundación, aunque yo ahora mismo estoy encargada en la comunidad valenciana pero damos charlas de concienciación sobre la violencia de género poniendo nuestra historia, nuestro testimonio en positivo. Qué bonito, o sea que al final estás, ese objetivo del que hablábamos en la introducción, mejorar la vida de los demás, pues eh, lo estáis llevando a, a cabo. Sí. Eh, esto a era ca un valor que no podíamos mm, no poner en nuestra marca, no era algo, es como claro. algo personal, ya es algo personal. <risa> Y aparte de, de esa colaboración que tenéis con la Fundación Ana Bella, que continuáis, ¿verdad? Eso continúa en marcha. Sí. ¿Hay otras acciones que estáis desarrollando para, para contribuir a mejorar este mundo en el que vivimos? Nosotras lo que hacemos desde las redes sociales es darle visibilidad, eh, sobre todo a la Fundación, ¿no? que es eh, el organismo que más nos puede ayudar porque al final nosotras no somos expertas en esto, Entonces le damos mucha visibilidad a la, a las, a la fundación y, y intentamos empoderar a las mujeres a través de nuestras redes sociales. Entonces ahora mismo mi proyecto más importante es, eh, pues ahora mismo que estoy encargada en la comunidad valenciana, buscar centros, organismos, empresas que nos ayuden a darle visibilidad a, a, esta, a, a esta causa y bueno, por ende también a, a Quierete. Claro, pues mira, ahora que has hablado de empoderar a las mujeres, eh, ya has comentado que sois tu madre y tú las que formáis esa, esa empresa, este proyecto, pero sé que vuestro equipo de trabajo está compuesto por mujeres, gente sí, que viene trabajando ver, nosotras, y todo. Ay, no es casualidad, es una decisión no, consciente, ¿verdad? Claro, exacto, esto al final también… Podemos dar estadísticas, solo hay un menos de un 39% de mujeres emprendedoras o con empresas. Sí, y también, es. claro, el, el porcentaje de mujeres que so, están en altos cargos en, en empresas también es muy bajito. Entonces, sí. nosotras no es que eh, no queramos trabajar con hombres, por ejemplo, trabajamos con un fotógrafo de manera, él trabaja de manera individual. Trabajamos con profesionales, pero siempre dándole prioridad a poder trabajar con mujeres y romper estas estadísticas, ¿no? Que, que pues, a mí me sorprenden bastante, ¿no? Que solo haya un, un menos de un 39% de, de mujeres emprendedoras. Entonces, para nosotras también era muy importante formar un equipo de, de, de mujeres. Por ejemplo, nuestra... La chica con la que colaboramos con el laboratorio, o sea, con la que trabajamos mano a mano, ella es empresaria y, y dirige todo su, su laboratorio, Trabaja, es un laboratorio familiar, pero ella está al cargo. Entonces, para nosotras era muy, muy importante también darle ese empujón a las mujeres ¿no? y poder trabajar con ellas. Qué bien. Eh, Quiérete es un proyecto que tiene dos objetivos. Por un lado, toda esa parte de responsabilidad social corporativa que ya nos estás contando y adelantando, y por otro, por otro lado, Eh, lo que es el producto en sí mismo, porque por la formulación que parte de vosotras, por todo lo que es el packaging, eh, por los componentes que estáis utilizando, cuéntanos un poquito eh, de qué manera esa línea hacia la sostenibilidad, cómo la estáis gestionando, cómo lo hacéis. Pues también teníamos súper claro, porque somos amantes de la naturaleza, o sea, nos encanta, de hecho ya ves, quiere, te surgió en el Camino de Santiago entre naturaleza, Para nosotras era muy importante cuidarla y pensamos que desde la formulación hasta que llegara al cliente o la clienta, eh, debía ser muy importante cuidar todos estos pasos, ¿no? Entonces, en la formulación, primero, claro, al realizarla nosotras, que trabajamos mano a mano con el laboratorio, eh, creamos la, una cosmética, bueno, ya estaba creada, pero para nosotras era muy importante utilizar cosmética waterless, es decir, no utilizamos agua en nuestras composiciones. Con esto ya ahorramos muchísimos litros de, de agua al año, ¿no?, en, en, nuestra, for, en nuestra formulación y producción. Sí. Eh, por otro lado, utilizamos productos, bueno, activos, ecológicos, naturales y veganos. También es una, un valor de nuestra marca y que tenemos muy claro que nunca vamos a cambiarlo, aunque es bastante complicado porque aumenta mucho el, el precio, el valor, ¿no? Pero al final nosotras tenemos muy claro lo que queremos vender y... Y esto era algo súper primordial, ¿no? Que los activos fueran ecológicos, naturales y veganos uh -huh. y respetaran de todas maneras el, el proceso de producción. Seguimos con los envases que son o reutilizables o reciclables, todos, o sea, todos tienen una, una segunda oportunidad, como decimos uh -huh. nosotras. Y luego el packaging es de césped, o sea, cartón césped reciclado. Entonces, lo que puedes hacer es llevarla, que eso también me parece una actividad súper guay, para poder llevarla pues, con niños más pequeñitos o incluso nosotros, nosotras mismas, ¿no? Ir a la montaña eh, y la puedes, puedes hacer un agujerito y poner el nuestro packaging dentro, las cajitas, y son biocompostables. Entonces, ya estamos haciendo que, que no todo nuestro producto en general ayude al medio ambiente y sea responsable, ¿no? Con... ...con el medio ambiente, desde la formulación hasta el packaging, como habéis visto. Sí, hasta el final. De, de hecho, eh, yo sí que te preguntaría si, si, es, si has encontrado alguna, alguna dificultad eh, a la hora de, pues eso, estás teniendo una producción local eh, estás eh, intentando que esa sostenibilidad era contribuida al medio ambiente durante toda la cadena de valor eh, que no se pierda esa esencia y al final hacer bien las cosas pues muchas veces no es tan fácil pues si querías comentarnos pues eso ¿qué, qué dificultades te encuentras si es que encuentras alguna sí bueno más que dificultades son como que decimos nosotras como pues piedrecitas en el camino no que sí que puedes ir apartando al final es lo que estaba explicando, eh, si tú vas aplicando, pues eso, el packaging, la producción, la formulación, de una manera responsable, los costes se encarecen muchísimo, o sea, jugamos con márgenes quizás un poco más bajitos que otras marcas que pues no, pues trabajan en una fabricación industrial, eh, no tienen en cuenta los sellos, ¿no? que todos los activos sean ecológicos, Y lo único es esto, que encarece un poco el proceso al final de fabricación y producción. Pero para nosotras es algo primordial y clave, queremos diferenciarnos en eso, tener una marca que desde que tú compras el producto, no solo sea comprar un producto, sino vivir una experiencia ¿no? que cuida tu piel, cuida el medio ambiente y cuida a las personas. Es eh, primordial para nosotras y, y realmente pues sí, es una complicación en el tema económico, pero uh -huh que nosotras vamos a, a seguir yendo por este camino porque son nuestros valores. Pues exacto. De todos modos, yo reconozco que en la etapa en la que estamos, eh, nosotros como consumidores, como clientes de marcas, hemos cambiado también mucho nuestros hábitos de consumo y yo creo que eh, las expectativas que dejamos sobre un producto ya van mucho más allá. Pues, no sé, a mí me conecta más emocionalmente comprar un producto como el de Quiérete. Que, que cualquier otro, ¿no? Y a veces Exacto. sí que merece la pena el apostar por marcas que, que ya están comprometidas y pues a mí, en cierta manera, como clienta o consumidora, pues digo, estoy haciendo yo también ese pequeño esa pequeña contribución a que Exacto. todo sea mejor. Al final, eh, lo que buscamos es que el cliente, la clienta, forme parte de nuestro proyecto, no simplemente compre un producto y ya está. ¿no? Sino que forméis parte de nuestro proyecto, sintáis que estáis formando parte y que encima vuestra experiencia con, con el producto, ¿no? tanto eh, a la hora de aplicarlo, los resultados, pues sean positivos para vosotras y que no solo compréis por un motivo u otro, sino que sea como, como general ¿no? una experiencia positiva y, y que todo te genere pues, buena, buenas sensaciones. Y Sara, nos has comentado, pues de eso, todas charlas, estás moviéndote mucho a nivel de, en, en todo el país, en, con, colaborando a la hora de, de, de hacer talleres o conferencias. Eh, tu marca ya quiere, te va allá donde vas tú y pues, ¿qué significa para ti que, que tu marca ya sea reconocida? Pues para mí, bueno, como... Ente, como entenderéis no es algo muy gratificante o sea que todo que los sueños no que tenía hace un año y medio dos no y durante toda la vida porque al final siempre ha sido mi, mi sueño no emprender y dar charlas también lo que nunca he sabido bien por dónde encajar para mí eh, es total eh, una alegría total eh, me reconforta muchísimo eh, y me hace muy feliz al final, es que al final estoy viviendo mis sueños, estoy haciendo lo que me gusta, que al final creo que todo el mundo debería vivir de esa manera, no luchar por tus sueños, vivir haciendo lo que te gusta y si encima eh, ayudas a las personas, yo bueno. estoy totalmente feliz. Ahora mismo estoy en una etapa, ¿no? en un momento en el que, bueno, quiere te va bien, eh, seguimos con nuestros valores, seguimos dando charlas, estamos ayudando a muchísima gente y, y es que no, no puedo ser más feliz. <risas> Qué bien, Sara. Pues con ese propósito de vida, de quiérete, de tuyo en lo personal y bueno, pues ahora ya pensando también en que se avecinan unos días de Navidad, que tenemos un montón de cenas, de hay que dar detalles de empresa, de familia, el amigo invisible. ¿Estáis preparando alguna campaña, algo especial que nos puedas eh, Sí, decir? ya tenemos nuestra campaña de Navidad, nosotros ya estamos en modo navideño. De hecho, hace dos o tres días estuvimos trabajando pues la chica, la community manager que trabaja con nosotras y, y el fotógrafo, que ya te digo, este chico empezó con nosotras desde el principio y sí. por eso siempre contamos con él, ¿no? Porque al final, jolín, queremos trabajar con mujeres, pero, pero tampoco nos importa trabajar con profesionales. Entonces, estuvimos aquí los tres, como seis horas, mano a mano, haciendo los packs de Navidad, la sesión de fotos. Y, bueno, vamos a contar con tres tipos de packs. Eh, que va de más económico a un poquito más elevado porque bueno, al final, pues entiendo que hay amigos invisibles, como has dicho tú cenas de empresa, que haces pequeños detallitos y el primer pack se llama el amigo visible son 9.95 y bueno, tendrá un par de productos luego tenemos el quiero que te quieras que será un poquito más elevado, que son 29.95 ya tiene tres productos de, de nuestra gama, a elegir no tiene tres opciones a elegir Y luego tenemos el Quierete Más, que son 49,95. Y bueno, ya compone, está compuesto un poquito de, de más producto, ¿no? Tres, cuatro productos sí. mínimo. Y luego nada, estamos esperando a lanzar un nuevo producto, que bueno, llegando a la temporada de Navidad ya descubriréis eh, cuál es. Estamos, vamos a añadir un producto más a la gama, que eso también nos hace súper felices. Y bueno, esta es un poquito la propuesta de, de Navidad que tenemos. En nuestras eh. redes sociales ya iréis viendo. Pues los tipos de packs que tenemos eh, y bueno las diferentes características y, y para que los conozcáis un poquito mejor. Vale, pues lo podemos seguir en las redes sociales, en vuestro sitio web, deseando ver esa novedad que nos has anunciado, que nos has dejado ahí en ascuas Y nada, Sara, darte las gracias otra vez por dedicarnos este ratito. Enhorabuena a, a, por vuestro proyecto, por lo que es y por lo que significa y por todo lo que aportáis. Y, y nada, ya seguir adelante. Y aquí estamos María para Hele, lo que quieras. Muchísimas gracias, de verdad. Vosotras, bueno, a vosotras os tengo especial cariño porque siempre habéis contado conmigo, así que muchas gracias una vez más por darnos pues la ayuda y la visibilidad que necesitamos las pequeñas empresas, porque al final nosotras somos una pequeña empresa que esperamos hacernos muy grandes y tenemos muchas expectativas de futuro, pero gracias a personas como vosotras tenemos pues un poquito de voz y reconocimiento, así que os lo agradezco de todo corazón. Ya sabéis que siempre os lo digo, pero seguiré repitiéndolo siempre. <risa> bueno, es mutuo. Pues nada, un abrazo enorme. y Un abrazo, Maritere. A todo Bien, el equipo. Ya, ya. Si te ha agradado este programa, puedes compartirlo. ¿Seguro que hay alguna persona que le interesa? Más información en eorienta.lasaforempren.com